Yo te, te quiero, quiero decir, decir ¿qué me La decir? corte de tu, macri, de tu macri La corte de tu macri, concha de tu macri La concha y la corte de tu macri Con perdón de la palabra De la palabra, de la palabra macri Bien Continuamos en PTM, son 9 y 30 minutos Vamos a hacer un paréntesis No, lo vamos a incorporar eh, Buenos días, Juan Pablo Gavasa acaba de comenzar el pase Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos ¿Qué dicen? ¿Todo sí, jamón ¿Cómo no, han empezado el segundo semestre? Bien, bien, bien, bien, bien. <risa> Hemos empezado bien el segundo semestre Bueno Yo no sé, no me estoy escuchando bien, pero bueno pues Tendrás eh, un problema en el retorno en el retorno Ahí está eh, Como Verna eh, Antes de... Antes de continuar con el pase quién? Antes de continuar con el pase Vamos a pagar las deudas, Julio sí, Ya se terminaron los Juegos Olímpicos para los argentinos No, queda Gonzalo Molina loco Metele una pincha a Gonzalo, Gonzalo Molina no, no, El biker. último termina último el, el, biker. el de Jabalina ya se despidió ¿Eh? El de Jabalina No, no, también, Brian ah. Toledo Pero no tiene chance Bueno, pero no terminó la no, participación no, no terminó Va a haber finales de fútbol femenino Suecia-Alemania Voley, semifinales Italia, Estados Unidos eh, Rusia, Brasil Uno solo el grupo de Argentina El resto eran todos del, del otro grupo sí. eh, bueno. eh, Final de handball que Dijimos, te acordás que dijimos Dinamarca es Croacia, potencia sí. Juega la final con Polonia Ajá. Pero, bueno, los Polonia, Dinamarca, la final de Humboldt Qué, qué final blanca, ¿no? Sí. Rusia, Brasil, final de voley Eso es ¿Ya es final o está suponiendo? ¿De volei no. masculino? No, no, no, estás suponiendo. Ah. No, suponiendo. eso es semifinal. Se, semifinal. Semifinal. Claro, Rusia-Brasil Rusia, es una... O sea que la final que es... es... Eh. Puede haber menos Rusia-Brasil. Está bien, Y Julio, bueno, va a haber de, de todo. Hay de de todo. Todo, Por eso decimos que ya se terminaron sí. los Juegos Olímpicos para los argentinos. Bien, ayer que... se trajo un empate de... de será un empate la importantísimo recono. El jueves vamos a hacer todo Uno lo de posible. los empates más importantes de la historia de River <ríe> El jueves vamos a hacer todo lo posible Para estar en el Monumental eh, ¿Qué más nos queda? Hoy empieza la fecha del fútbol la Unión Amistad En duelo de punteros contra el Boys Vamos todos con Unión Amistad A Taliba Roca, todos bueno, a Taliba Bueno, vos, vos de Old Boys pero nah, nah, nah. Yo soy hincha de Unión Amistad ¿Vos de sos, no, mi, no, Desde no, mi no, llegada no. a Santa Rosa Me hice hincha bien, de Unión Amistad bien. Buenísimo, está bien, bien. bien. Así que ayer le compré Sorrentino Más amistad que unión, sí. ¿no? Eh, no, no, ¿Ah, hay, hay Unión también ¿A qué le compraste Sorrentino? Al, porque se eh, solvente el equipo Vendiendo eh, sorrentinos Rifas ¿Y son ricos? Eh, sí Avisá, así compramos Compré también. dos docenas, 65 pesos la docena Barato, muy barato, además, muy barato. 130 te lo llevan a tu casa Así que eh, colaboremos número. con Unión Amistad Hoy puntero y hoy vamos todo con Unión Amistad Muy qué, bien, ah, mira que chivo bueno, bueno, Perfecto, bien Entonces ahora, después de pagar las deudas ¿Eh? esto es el pase. Sí. Bueno, buen, buen día, ¿qué tal cómo les va? ¿Cómo comenzaron el segundo semestre? <risa> bien, bien, bien. Estamos viendo que la factura que le llegó a Sanón. Sanón, Sanón que por supuesto no está incluida en el beneficio del fallo del supuesto benevolente fallo de la Corte Suprema de Justicia que nos emperna a todos, pero con otra fecha. En lo parío. En el cuando termine el tercer trimestre vamos a pagar lo que está pretendiendo el gobierno nacional y mucho más después de que hagan toda la gilada de las audiencias públicas mentirosas y falaces, como ha sido la estafa electoral o preelectoral, todo lo que nos dijeron en la campaña electoral se va a concretar en dos en, en menos, un mes, dos meses, ¿no? También no estás conforme con nada. Vos. No, la verdad lo, es lo que lo importante no. Es que vos podés soñar y ser lo que quieras en esta etapa Eso nunca he dejado de tenerlo Bueno, pero antes no lo podías cumplir y ahora se puede cumplir Sí, es verdad Me abrió una esperanza la entrevista que le hicieron a Germán hitler en este PTM brillante Que hicieron hoy con muchas voces, este, escuchando a todo el mundo eh, Diciendo las noticias que había que decir, cómo había que decirlas incluyendo la zapatería de Aranguren Se entendió eh, eso? Sí, perfecto, eh, de, de perfecto. Estaba acabando una zapatería, pues sí, le pasó eh, a comprarse. Algunos oyentes están destacando eh la metáfora de la empleada, no, la metáfora la, no, la, la, la, la descripción, descripción de la, empleada la empleada doméstica, doméstica este de Michetti limpiando las telarañas sí, con el plumero. la venganza <risa> de la empleada doméstica. <risa> sí, sí, sí, muy bien. Ante tanto maltrato. <risa> sí, debe haber sido una basura como como ¿Sabés cuando de Michetti? Imaginate la Imagina. para que la empleada sí. nada, sea, la, yo me la imagino a, a Michetti diciéndole limpia acá, limpia allá, alcanzame esto tráeme aquello, pero ¿quién sos? Michetti, viste ese chiste que nos hacemos entre nosotros cuando pero, no te querés mover del lugar sí, bueno, en sí. este caso <ríe> eh, eh, bueno, pero decía que Germán hitler abrió, por lo menos en mi caso, una esperanza de, de cumplir efectivamente tu el, sueño el, el, el, el, el sueño ¿Cuál es tu sueño? Es, ¿Cómo, mi cómo? sueño es dirigir la selección argentina de fútbol. ¿Y qué tiene que ver Deiter con? Lugar para que el que de ningún modo estoy capacitado, para el que no el que no tengo la menor idea cómo manejar un grupo, cómo actualizarme tácticamente, qué trabajos físicos hacer para el rendimiento del equipo. Pero ojo, ¿has al fútbol en profesionales? le No, sobre todo soy un hincha de fútbol. Como soy un hincha de fútbol, este tengo posibilidad de ser técnico de fútbol, así como Germán Hitler explicó su designación como director de Radio Nacional Santa Rosa basado sí. en que es un oyente. Bueno. Eh, eh, eh, en la soñó... charla que ustedes tuvieron. Sí, vos palí soñás con algo? Y yo, a mí me gustaría entrenar la selección nacional de vóley. Sí, vóley, fulasco. El... <ríe> ¿Sí? Jugaste Pero de, de vóley no sos ni hincha tampoco, tampoco nos vayamos no hacemos de, no si de mambo. No, pero miro partidos Miro. Ah, bueno. Miro, me gusta ah, bueno. mirar, soy un mirador de partidos. Está, bien, está bien. <risa> Entonces, como Hitler es oyente, yo soy mirador de partido. Está bien. ¿Eh? No, y aclare, ha, hagamos una aclaración. Uno puede este, ser director de Radio Nacional meritoriamente por ahí no, y no tener del toda experiencia en radio, no no es lo único que hay que hacer, sí. saber de radio para ser director de Radio Nacional, puedes sí. ser un... puedes vender repartir diarios. No, quiero decir que Hitler puede tener una capacidad que no tenga que gestión. ver directamente con la radio. Por ejemplo, la gestión, armar grupos humanos, ser tan plural y creativo, que es lo que quieren hacer con la programación, que sé yo, uno no lo sabe, eso lo iremos viendo. Pero no está bueno como presentación que alguien que está encargado de una radio del Estado, y la importancia que él mismo le estaba dando, a tenemos un micrófono y qué sé yo, se presente a sí mismo como un oyente. hitler no es un oyente, es el director de Radio Nacional Santa Rosa. Que haya sido un oyente y enumerar ante la consulta los nombres de Dolina, Víctor Hugo Morales, la época de oro de la Rock and Pop, como si la radio hubiera empezado con las FM y no tuviera una historia previa no es el la mejor presenta autopresentación, digo, nada más eso de te das hasta un poquito. Igual comparado con la banda de delincuentes que es en general el gobierno de Macri que un tipo sí. este, haya para marcarle esto que estoy marcando sí, sí, es casi no. bienvenido, ¿no? Vamos a darle un crédito. Claro. 10 10 puntos de crédito. Después se los vamos a ir descontando. ¿Sí? Si es que... pero eh, Hablando de delincuentes, ¿qué... qué lo, lo, está pasando desapercibido, ya empezó, el blanqueo? El blanqueo. Eh, fui a un estudio contable. está blanqueando? No, no, no. Eh, fui a un estudio contable y dice nada no, se va a retrasar un poco el, el, el trámite que quería hacer dice porque estamos con el blanqueo Ajá. o sea que de eso, están dedicados a eso están dedicados a eso los y bueno contables. pero y la, y si la esperanza del gobierno nacional está ahí la lluvia de dólares y de, y de inversiones que se suponían está en eso en la, la plata que está viniendo que tienen para aguantar como colchoncito es esa Barbo, y bueno, eh, es el, el país que están diseñando Pero pensaba, digo, porque uno cuando decía Y te lo vendieron así El blanqueo es para que aquellos que tienen la plata afuera La van a traer No, y los que la tienen acá, también. escondida, evadida También la van a aprovechar para blanquearla Claro, ¿la, la podés sacar y entrar? ¿Cómo será eso? Sí, sí, sí, la, la podés traer de afuera O la podés tener oculta acá también En eh, ese caso desclarar. yo no, no, no tengo sueños Con el tema de la plata No no tengo nada que blanquear, no sé Yo sí ¿Ah? Quiero sacarme el Kini Ah, yo también ah, Como el San sacó Quiero, 50 palos Si me ayer. saco el Kini le voy a construir una, una cancha A Huracán de Huatraché Pero pará, y unión y amistad que que siga con los argentinos eh, Unión y no sé. amistad Voy a hacer una colaboración Tal vez eh, consiga un terreno Si me saco el kini, no Kini eh, Y le dé le dé el terreno Bueno, o ayudo Le compro un camiseta No sé uh -huh. Vos, Bien, no Yo de ese sueño no lo tengo y Igual, Kini, hay que jugar, yo no juego Yo tampoco No me lo voy a sacar, tengo menos chance Estaba viendo cuáles son los 10 deportes Olímpicos que más queman calorías Badminton Terrible el badminton ¿eh? ¿Sí? Debe ser, puede ser si y, no. y que estos estaríamos como Aconsejando a, la, a las señoras Más gordas que nos escuchan A los señores más a aquilatados A que practiquen este tipo de deportes Por ejemplo, basta de bochas. Claro. Y, y bueno, ojo que, que hay mucha traición bueno, en la pa. Los, sí. los, los deportes que Pero no quema calorías, porque, porque la bocha además viene disculpa, gancia, viene acompañado del, del ganso. De el ganso y el chinsano viene no, ahí acá. Claro. Y, no, y la bocha no no es, no es deporte olímpico. Además. Bueno, bueno, claro. pero eh, si, eh, si yo me estoy imaginando el oyente que dice, "A ver, ¿qué, ¿qué deporte practico para estar un poquito mejor, bajar la pancita, qué sé yo? A ver cuáles son." Bueno, correr primero. Todo lo ah. que es correr, eh, las competencias de 800, 1500 y 10.000 metros Descartame. ¿eh? Bueno. 10.000 es mucho. Bueno. El segundo lugar, el boxeo. Claro. El boxeo se practica acá también. Dice que en, en, los, en los gimnasios sí, digo sí. como cómo Claro, sí, hay un el kickboxing, esas cosas. Sí, sí, hay una disciplina, cross, aerobo cross, aerobox. Aerobox, aerobox, exacto. Aerobox, eso es, ahí, eso es lo que quería. Bueno, y para completar el podio, o sea, tres son ¿no? correr, correr, boxear y y no se rían, ¿eh? Piraguismo. Ah, eso yo también. No no falla, por lo menos una por semana. <coughs> Le, el le, le estaría completa, el podio lo completa el piragüismo claro sí sí es muy bueno porque abajo del agua además para eh, para juan pablo ¿Ah, qué? estás equivocado que es, si ah, es el piragüismo es ¿Qué? la de, de, ah. definición técnica de una prueba más conocida como Canotaje. Ah, no es canotaje. canotaje. No, no, yo creí que era piragua igual que a Teto, pero bajo el agua. <risa> es? Pero está bien, está bien. Es es está bien. Esa es la piragua, no el piragüismo. Es otra cosa, es me, fui por, me, fui, claro. me fui por los bizcones. Sí, sí, sí. Dice que que más 437 calorías. Che. en Por hora, por ¿Eh? la actividad, por... No, no, no, dice cada cuánto. Dice lo mismo que dos copas de vino. da <risa> clara. No, no, me quedo con las copas de vino yo. <risa> ah, vos, che, qué barba. Eso no se nega. No, pero ¿qué te está diciendo? ¿Que te tomas dos copas de vino y las quemás a cientaje? como <risa> no. lo mismo? El podio lo completa el piragüismo. Claro. Definición técnica sí, sí. de una prueba más conocida como canotaje oh. que ayuda a suprimir 437 calorías. Lo mismo, lo que, dos mismo copas. que dos copas de vino. O sea que para bajar un fin de semana como el <risa> fin de semana pasado ponerle necesidad, no. qué sé yo, una maratón Vos de piragüismo. Vos tenés que recorrer el atuel. Claro. Desde eh. el inicio <risa> y hasta... Ida y vuelta. Retomar el río Colorado y Y salir <risa> Incluso seguir por el cauce seco sí, ahí, sí, sí. Remando donde no hay agua Ay, Remando mira. en la arena qué Hablando de remar, el cuarto lugar Él ocupa el remo ¿eh? el, el, el, Aparece en el cuarto lugar el ¿Y qué diferencia hay entre el remo y el canotaje? Y el remo Es una cosa y el canotaje eso. Es otra <risa> ¿Qué es eso? Eh, no, debe Debe ser En uno vas remando en el remo sí, vas remando sí. y en el canotaje vasando eh, eh, atajjá te te lleva el, el curso del agua te lleva el canotaje te lleva el curso del agua es es como en picada ah. y vos eh, eh, pero igual te obliga sí, a usar que, los cositos lo, lo, a los palitos eso Sí. los remos. El remo sería en aguas tranquilas. Ah, ahí está, ahí en aguas está. serenas, en la ah, laguna, por ejemplo. Sí. El, el canotaje te lleva el curso del agua que lo, lo ve la competencia. Es difícil porque sí. tenés que ah, eh, y, eh, y dar la vuelta a una como una especie de valla que Los, una... los verdes de frente y los rojos tenés que desde, desde atrás hay que pasarlo. Claro, son marcas que hay boyas, vallas, no sé cómo le queré poner. Claro. Sí hay de distintos colores. Bueno, después, Una pasa por el medio, otra por los costados. Por eso. Después para completar, el ciclismo viene en quinto lugar. Y el top ten lo cierra Bien. la natación. Mira. Oh, yo pensé que en la natación uno ¿Qué? Eliminaba más calorías que Eh, pero pero y en el medio que hay, Pali? ¿Cuáles de estos deportes de... hacemos? Lo decís como si <risa> Claro, <risa> como, sí, como si razón. hiciéramos boxeo y nataje toda la semana. Eh, después eh, porque en el medio entre la natación Y el canotaje está el yudo el taguondo. mira eso es más sorprendente. El fútbol y el waterpolo. Ah, bien. El waterpolo debe ser terrible, ¿eh? Ah, no, sí, es impresionante. Por lo menos, este de adolescente lo jugaba alguno, sí. En la, sí caseramente, caseramente, obviamente. Sí, sí, en las sí. piletas. Mi sueño siempre fue eso, ser técnico de waterpolo. Y, y la muralla. Jugabas a la muralla, sí. ¿A la muralla? Sí. sí en la pileta, Juan Pablo. ¿Cuál era la muralla? Ese, eh, que, eh, que, que, que ibas avanzando y no te tenían que tocar. No, no, no, no lo, lo se tiraba uno de una punta Tenía y, el que grupo, a la otra. y el otro grupo eh, Era uno Arrancaba haciendo ah, una muralla sí. ¿Eh? Del otro lado estaban todos El de la muralla se tiraba Iba avanzando y los otros tenían que, que te esquivar, esquivar sin que sea tocado a, que a medida tocar. que lo iba tocando Iba a ser muralla ¿Eh? Eh. Bueno, mira vos sí. Tiene menos natación que quien no, Ah, ¿sí? vos empezaste de grande la natación Ese es el tema No, no Sí, la, ¿La natación, ¿La natación? Sí. te diría que no la he empezado toda, <risa> Para decir la natación Y el otro día te quejabas de Fabricio Kohler Que no sabía el pan y queso y No, vos vos me estás pero no podés comparar no. el pan y queso con la muralla Disculpame, una, el, decía, pan queso, el, el pan y queso es una cosa del pueblo La muralla ya tenés que tener pileta Ten... En Doblas no conocían el pan y queso cuando se En Doblas no, Fabricio Kohler Que ah. es movilero de Radio Noticias de la Arena no digamos en dobla no crucifiquemos bueno. a todo dobla por un tipo claro. Bueno, tendría que hacer un estudio De gente que fue Joven en doblas para ver si eh, Es Fabricio que, o que él... no, Claro, que en doblas no se usaba el paniquezo qué se usaba? No sé ¿Qué? Cómo pisadita era... Pisad... Piedra, pero, papel pisadita. o tijera no, Pisadita, dice bueno. Pisadita, yo le decía eh, sí, Pero la pisadita era el paniquezo también Claro, claro pero, pero no, no llamaba... conocía el término paniquezo Bueno Esperemos que todos nuestros oyentes y oyentas conozcan que se trata de dos personas que se ponen frente a sí, distanciadas a unos aproximadamente 10 metros y van avanzando pie pan, a pie. Queso, el pan queso pan, pan, queso. pan, queso. Pan, queso. Pan. ¿A quién elegí? Ahí está. Cuando queso pisa a pan, tiene el derecho a elegir al primer jugador de los que están alrededor. Claro, sea? arranca la elección. Está bien, bueno. Nos fuimos a la mierda. Sí. Bueno. En 9.47 minutos, esto ha sido el pase, señores. Y señores, eh, buen fin de semana, Julio. Gracias, igualmente. Para los dos. Se va a PTM con el programa que han hecho, la verdad que en Radiocracia vamos a hacer la plancha, vamos a escuchar música, nos vamos a dedicar a sanatear un poco. Eh, y mientras tanto, el panorama informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.